Siempre, con la, con la fecha de López, se vive con angustia, uh -huh. porque se sigue con la impunidad. Uh -huh. Y eso eh, yo, y creo que mucha gente, eh, no, lo, no lo entendemos ni lo justificamos, porque Julio desapareció por segunda vez y en el con el gobierno de los derechos humanos, uh -huh. pero que nunca habló a sabiendas que es su segunda vez, sí. eh, fueron eh, grupos de tarea, seguros vinculados a la dictadura. Claro. Es por más... eso creo que, los en, creo que los derechos humanos, en toda su amplitud, nos corresponden a todos. Entonces lo que tendrían que haber hecho era ponerle custodia. Claro. Elia, eh, en, un primer, en un principio se podría decir que hubo una, in, una clara indiferencia que vos, vos mostrás, no solo con la custodia que era necesaria en el, antes de su desaparición, sino con poner manos a la obra en su búsqueda. ¿Vos creés que haya cambiado algo en los últimos años? Yo creo que no. No sé si a lo mejor estoy equivocada, pero para mí que no. Porque... Escúchame tantos años que se viene reclamando y no, nadie dice nada. Al contrario, creo que todo, si no fuera por los militantes y por todos los que seguimos reclamando, eso quedaba en la nebulosa. Sí, ju justamente ayer hablamos aquí en Radio Nauta con el juez Rosansky. Ah, Él... sí. Él nos comentaba que más allá de los veredictos de la justicia, los veredictos son fundamentales, decía él, porque Totalmente. es la justicia la que determina si, si van presos o no estas personas eh, responsables de los crímenes. Pero él decía, es más importante el rol de los organismos de derechos humanos por la presión y el so cambio social necesario para que esos crímenes sean condenados. O sea, vos, cómo, ¿cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo en que es más importante el rol de los organismos, más allá de que no vamos a dejar de lado... Eh, la importancia de la justicia? No, mira, ellos eh, creo que los organismos de derechos humanos tienen que tener la obligación, te estoy diciendo obligación, uh -huh. de hablar de López y de muchas cosas más. Pero desgraciadamente para mí, esta siempre digo que es para mí, eh, no, no es así. No es así. Se van dejando de lado muchas cosas importantes. Pero bueno, eh, cada uno sabe lo que hace, ¿no? Sí. Pero mientras tanto, hay una impunidad terrible. Y eh, los, porque hay varios culpables eh, para mí, los que lo asesinaron. Y no los y. No los, y No los, los que pro, lo, pro, no lo protegieron tampoco. Uh -huh. Sabemos que hay fuerzas que siguen actuando, pero bueno. Elia, sí. estamos hablando ¿no, de los derechos humanos hoy en día, también en democracia. ¿Vos crees que vos estás hablando de fuerzas que están relacionadas? ¿Hay una continuidad, una herencia con la dictadura o también hay nuevas cuestiones que vayan más allá de ello y que por ahí son propias de este modelo? Mira. Eh, yo no ah, quiero pensar que el gobierno no está involucrado en todo eso, pero si vos permitís y no hablas y no acusás en cierto modo estás ocultando también algo que no debe ser ocultado, ¿no? Pienso yo. Sí, sí, Por sí, eso señor. es que tenemos un proyecto X, tenemos la ley antiterrorista, Y, y yo siempre les pregunto a todos, ¿el pensar distinto para este gobierno y para quien quiera te convierte en enemigo? No. Yo creo que sos un disidente, uh -huh. pero eso demuestra también para los que no pensamos igual que los derechos humanos no existen solamente para algunos y no para todos. Te hago una pregunta más. No te queremos sacar mucho más tiempo. No, eh, no me saca nada. No, pero eh, hay un debate que es muy actual sobre las fuerzas de seguridad y se hace mucho hincapié en la formación de los policías. ¿Es solo una cuestión de cómo, del tiempo en esta formación de los policías o hay que pensar realmente el rol que cumplen las fuerzas de seguridad y también más o menos qué se podría hacer hoy por hoy? ¿Qué, cómo lo cómo lo ves vos? Mira. Eh, yo no sé si le dan formación a la fuerza de policías. No sé si es la cantidad que dicen. Uh -huh. Porque estamos pasando una inseguridad cada vez peor. Entonces, si te dicen que hay miles de policías, si te dicen que tienen un, un, este, un estudio especial, un, un trato especial y qué sé yo, Y bueno, mira, eh, yo desgraciadamente no lo veo. <risa> no sé sí. lo que piensan los otros, pero yo pienso así. Que no lo veo y que hay muchas cosas todavía por tratar que este gobierno eh, no quiere, no puede o no sabe tratarlos. Y una de esas cosas también son los archivos, ...que se deben abrir... ...porque en los archivos... ...también seguro que está... ...lo de López... ...y sí. lo de nuestros 30.000... ...seguro que están... ...pero ¿sabés qué pienso también? ...que... ...no... O, ...no obligan... A, ...a toda esa... ...gente genocida... ...a abrir los archivos... Uh -huh. ...porque en cierto modo en cierto modo siempre repito que a lo mejor estoy equivocada pero en cierto modo también están protegidos claro pues, nosotros no estamos hablando quizás de que están cuidando esa información pero por lo menos podrían demostrar entregando sus archivos si es que está ahí o no la información pero tal cual mira yo cuando presenté el habeas corpus por mi hijo porque tengo muchas pruebas pero muchas, una de esas en mi oído. Por eso te digo, tengo muchas pruebas. Pero sin embargo, bueno, nunca me escucharon, jamás. Menos mal que ahora sí surgió un juez que me escuchó. ¿A quién, a quién te referís, Eli Ay, no me acuerdo. El del tribunal 13, pero no me acuerdo el juez, el nombre del juez, que me atendió por el habeas corpus de Hugo. Uh -huh. Y me escuchó. Te escucho. Eh, ¿Hay alguna novedad en el, en el caso de tu hijo? ¿Se pudieron, pudiste acceder a nuevas fuentes o estaríamos en la misma situación? No, todavía no, pero el juez ordenó que cada, ponele cada quince días o, o una vez por mes, uh -huh. eh, este cómo se llama, eh, presenten este, declaraciones sobre la desaparición de mi hijo, porque hay muchas pruebas no es que desapareció y ya está, hay muchas. Entonces la obligación de ellos es eh, eh, trabajar para que esas pruebas existen, esas pruebas que sean verdaderamente pruebas de todo lo que pasó. Pero ¿sabés lo que pasa también? Que yo veo que este gobierno está muy callado sobre todo eso, ...sobre los archivos, sobre todas las pruebas que vos le puedas presentar... ...y ojalá, ojalá que me equivoque, ojalá... ...siempre digo lo mismo y se lo digo a todos... ...yo no quiero un punto final, ni quiero una amnistía... ...yo lo que quiero es verdad y justicia... ...y que se culpen y que se castiguen a todos los genocidas tanto por lo que le pasó a López como por lo que nos pasó a los 30.000 nuestros, pero que sea de verdad, pero si no hablan y no dicen nada, y entonces, eh, ¿a dónde están los derechos humanos? vuelvo a repetir, yo no quiero que los derechos humanos sean usados, yo quiero que verdaderamente sean eh, justificados todo y luchar para que se sepa la verdad. Eso es lo que yo quiero verdaderamente de los derechos humanos y no otra cosa, me parece. ¿no? no, está claro, y los que luchamos por los derechos humanos de todos los días, compartimos esto que decís y también agradecemos que haya gente como vos que siga, más allá de la edad, eh, peleando todos los días para que se siga buscando justicia por todos. Claro, por esto. porque sabes lo que pasa? Perdóname que... te eh, porque acá creo que se olvidaron, porque derechos humanos, siempre repito, son nuestros desaparecidos principalmente, pero derechos humanos también es tener un trabajo digno, una buena educación, que no haya inseguridad. Hay muchos de una vivienda digna, hay muchos de que no mueran criaturas por hambre, como está pasando sí. todo esto. Esos son derechos humanos, pero bueno, de los cuales aparentemente no hablan, me parece. Seguro, seguro, seguro. Esperemos que estos juicios que se han reanudado no sean, como decís, una especie de punto final para que no se deje de hablar de todos los otros derechos que en Argentina todavía debemos Tal sanear. Tal cual.